Por un camino iba yo, buscando la dicha mía. Lo que mis sacáis miraron, mi corazón no lo dio. Por la vería iba yo, a cuantos le conocían, le habéis visto, preguntaba, y nadie le respondía. Por el camino iba yo, y mi amor no aparecía el llanto del corazón por el rostro me caía. La vereda se estrechaba y el día se iba acabando y en la orillita de un río estaba un hombre pescando. Y mientras las aguas corrían iba el pescador cantando. No quiero prestar los pececillos del río quiero hallar un corazón me ha perdido. El pescador que estáis pescando, si has perdido un corazón, a mí me lo están robando. A prisión. El agua se levantó al oír hablar de penas amantes y dijo con roncamos, pescador y caminante, si sufrir los dos, una bruja que sabe chizotamos y la buscaba y echa remedio para mí. Esto dijo Río. Y esto habrá que hacer. A la cueva de la bruja tengo que acudir. Y si ella no me da remedio, me quiera morir.